Pues miren, el día de hoy traemos un tema que viene muy ad hoc para diciembre para las personas que ya están viendo si sus metas se cumplieron o no. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo cerrar el año desde tres puntos de vista, ¿verdad, Didier? Exacto. Vamos a platicar de cómo cerrar el año y yo te diría que tomes un momento para escuchar este programa, para escuchar este podcast... Y que te permitas relajarte, que te permitas estar tranquilo. Vamos a hacer una pausa en nuestra vida cotidiana, una pausa en nuestra vida diaria. Y vamos a reflexionar cómo nos fue durante el año, qué pasó en enero, qué pasó en febrero, en marzo, en abril. ¿Qué tal estuvieron tus meses? Y momento de reflexión, momento de pausa y es un momento para pensar y definir qué vamos a hacer en los próximos días del año que que restan de este año y qué vamos a trabajar o qué vamos a hacer para agradecer este cierre de ciclo, para agradecer que ya transcurrió un año y que durante este año sucedieron muchos eventos que nos trajeron muchos aprendizajes. Yo te pido que tomes una pausa y que te hagas disponible para hacer un ejercicio de agradecimiento, hacer un ejercicio de paz, de conciencia, que conecte contigo en la tranquilidad de tu hogar, en la tranquilidad de tu espacio, que tomes esa pausa y yo les recomiendo que saquen una hoja donde apuntar, donde escribir y que escribas al menos 10 cosas de las cuales estás agradecido, de las cuales... Le agradeces a Dios, al universo, a la conciencia como tú lo conozcas, en la forma en la que tú lo percibas 10 cosas que tú agradezcas y que estas cosas las tengas muy presentes durante estos días que restan del año Haz tu lista y esta lista pégala en el refri, pégala en tu puerta, pégala en tu cuarto Pero ten muy presente lo que estás agradeciendo La importancia de agradecer, esa sería mi recomendación para este cierre de año ...a trabajar el agradecimiento... ...y a cerrar el año con agradecimiento... ...¿o qué piensas querido bryan ¿Qué pienso? Hola a todos, espero que se encuentren... ...excelentemente bien, yo estoy a punto... ...de disfrutar un delicioso y rico... ...café... <risa> ...¿qué pienso? ¡Que se nos fue el año hermana ¡Se nos ¡Ayuda! fue el año! Y yo quiero preguntarles... ...a todas aquellas personitas... que crearon este año? ¿Qué Y cuando hago esta pregunta, lo primero que se les viene a la mente, estoy 100% seguro que es algo material, pero mi pregunta es un poquito más profunda. ¿Qué crearon? ¿Crearon amor? ¿Crearon humildad? ¿Crearon, crearon dinero? ¿Crearon relaciones? ¿Crearon paz? ¿Crearon serenidad? ¿Crearon un programa de radio? ¿Crearon negocios? ¿Qué crearon? crearon amistades que crearon. Yo les pregunto esto porque a veces nos vamos muy a lo, a lo sencillo, muy a lo a lo que se ve como si fuéramos caballos y creemos que eso fue lo único que creamos. Y yo te pregunto, ¿por qué no ir un poquito más adentro de ti y explorar? Explorar en ti en tu exterior también y abrirte, tener una, una mirada panarón, pana panorámica, eso, panorámica, una, una, una mirada panorámica que puedas saber incluso hasta detrás de ti, ¿qué, qué estás creando en tu en tu alrededor? Muy interesante lo que hemos hecho durante estos 12 meses que ha sido este maravilloso año donde pasamos de estar encerrados a salir y un poco también a, de la cotidianidad, no todos los que están trabajando lograron sus objetivos laborales, estás trabajando solamente porque eso te dijeron, o sea hay varias, varias cosas que tienes que considerar y que yo te invitaría a que lo reflexiones para que tengas unos objetivos más claros. Ahorita, pues, básicamente vamos a hablar de cierres, cómo empezar a cerrar. Ya nos dijo Didier que desde un agradecimiento, Brian, desde la contemplación de lo que has logrado, y yo les diría, para echarles contra, todo lo que les quedó pendiente. Hay una teoría que son el ruido blanco y el ruido negro. El ruido blanco es aquello que ya vemos y el ruido negro es aquello que no estamos... este considerando Entonces yo te invitaría a que todo lo que no cumpliste, que no hiciste, que quedó pendiente, que quedó a medias, analices el por qué no, o sea, te faltó tiempo, te faltó este quizás capacitación, apoyo, todo eso para que sea uno de tus propósitos el año que viene, es decir, no bajar los 50 kilos que dijiste, sino quizás eh, aprender a hacer algún ejercicio, el unirte a algún club, o probablemente empezar a cocinar, no sé, algo ex, exótico que quieras hacer. Empecemos de qué no lograste y cómo eh, empezarlo a trabajar de otra manera. Quizás lo agarraste un proyecto muy grande y necesitas empezar paso a paso. Entonces, agarremos todo lo que fue este año, ¿no? Lo bonito, lo más o menos, lo que mejor no vamos a mencionar para que podamos darle un cierre digno, no que sea solo, ah, pues ya pasó el año y listo, sino Ver realmente qué más podemos hacer para todos los años que, que nos quedan, todos los proyectos, los sueños que queremos cumplir y pues todos los que se cumplieron. Incluso en caso de que ya cumpliste tu mayor sueño en la vida, no sé cuál sea, pero tú sí lo sabes, ver qué cosa puedes hacer con ese sueño cumplido. Lo puedes hacer más grande, lo puedes este multiplicar, ahí te vas a quedar, vas por uno nuevo, ahí como... Muchas cosas interesantes, pero para que puedas agarrar un proyecto adicional, primero tienes que revisar dónde estás parado. Te lo dijimos desde el primer año, desde que estamos prendiendo la fogata, dónde estás ahorita, qué tienes, qué no tienes y qué vas a hacer al respecto. Sonamos muy repetitivos, pero es algo importante que puedes empezar a trabajar para que tú tengas un crecimiento íntegro. Le recordamos que todos los proyectos, todos los procesos son totalmente personales, así es que si tú vas un pasito o un pasote, no pasa absolutamente nada, solo sigue avanzando y... Tenemos la gratitud, tenemos la contemplación y tenemos lo que no hemos hecho. ¿Qué más podremos hacer para cerrar el año, jóvenes ilustres? Bueno, también les recomiendo, hay otra herramienta muy valiosa y muy importante que a mí en alguna ocasión me funcionó mucho y que también a otras personas les ha servido bastante. Hacer un mapa de vida, un mapa de vida de las áreas básicas de tu vida, amor, dinero, salud, trabajo, profesión, Eh, viajes, realización, estudios, porque somos seres integrales y esto llevarlo a lo físico. Vas literalmente a hacer un círculo y dentro de este círculo lo vas a dividir en ocho áreas, que son las que acabo de mencionar y en esas ocho áreas vas a hacer tu proyección para el siguiente año. ¿Qué deseas tú para el siguiente año? En esa proyección. Y ejemplo, si en enero tú quieres materializar un empleo, Pega una imagen o dibuja una imagen en una entrevista y concretando el empleo y escríbele el sueldo y escríbele la empresa donde vas a estar y empieza a decretar que todo eso que vas a hacer de proyección te lo mereces para el siguiente año. Yo diría que eso es algo muy valioso que pueden hacer. Antes de que la Navidad los agarre y el Año Nuevo y se les olvide con la fiesta y con la convivencia, hagan su herramienta, su mapa de visión de vida para el siguiente año, el 2023, ¿qué viene para ti? ¿Qué se viene para ustedes? interesante pregunta, pues se vienen muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, creo que es importante lo que estás diciendo y una herramienta de visualización y también yo de verdad los invito y soy muy repetitiva con esto, pero de verdad, que no tienes? que no quieres? Porque muy padre que proyectes lo que sí quieres, pero si no te estás basando en tu realidad o dónde estás ahorita... Eso se puede tardar un poquito más, o sea, sí proyectalo, yo te invito totalmente a imágenes, dibújalo, escríbelo, decrétalo, pero también haz algo para eso, o sea, ¿por qué no has tenido esa entrevista? ¿Cuántos currículums me estás mandando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Es eh, presencial? ¿Es en videollamada? ¿Cómo lo estás haciendo? Y empieza a buscarlo, todo lo que puede llegar para ti realmente el universo es infinito, entonces la opción está pero realmente trabájalo para que tú te sientas merecedor, porque muchas veces puedes ver la empresa, incluso que te hablen y te digan, sí, Brian, y tú, ay no, mejor no, y me desaparezco, ¿no? Entonces también trabajar ese tipo de, de, de sensaciones, porque esto es más como emocional y mental de lo que estamos buscando, y también si lo que tú deseas es verdadero, es decir… Que lo des esto no que llegó didier el sisañoso y te dijo que eso es lo que tú quieres no o sea, que es lo que tú quieres quizás tú eres súper feliz en un trabajo este de ocho horas acomodando libros y eres súper feliz entonces no dejes que un didier sisañoso te diga que no que tú lo quieres hacer otra cosa verdad años brilla, brilla sin miedo al éxito tú lo que te guste a esoponle toda tu fuerza ponle toda tu fuerza de voluntad yponle acción que los días que te falten de aquí al cierre de año, pregúntate, de las 10 cosas que me faltan, ¿cuál me gustaría concretar? Al menos enfócate en una. Y ahora bien, también es un tiempo para acercarte a la familia desde una forma positiva, tener una convivencia en armonía, agradecer a las personas, nuestra familia de sangre y la que no es de sangre, nuestros amigos, nuestros círculos más cercanos, enfocarnos mucho en el agradecimiento de su presencia, de los momentos que han compartido, del apoyo. Yo hago mucho hincapié en el tema del agradecimiento porque eso nos pone en otra frecuencia y nos hace conectar con cosas muy, muy positivas. Y tú podrías decir, bueno... Y este no ha sido mi año, porque hay de todo, ¿no? Hay pesimistas aquí también, que nos escuchan, ¿no? De mí no vas a estar hablando. <risa> que hace radio. <risa> Tú podrías decir, ¿no? Así como, ¿de qué diablos puedo agradecer? Creo que lo primero eh, que puedes empezar a agradecer y que nos puede unir a todos y hablo a toda la humanidad es darle gracias al mundo de que estamos sanos. Recordemos que hace... ...dos años teníamos una pandemia... ...y que tuvimos a muchas personas... ...que murieron a nuestro alrededor... ...y podríamos empezar por ahí... ...dar gracias... ...por la salud que tenemos... ...por nuestras familias... por ...porque tenemos trabajo... ...porque tenemos eh, la creatividad... ...para crear dinero, para generar dinero... ...la creatividad... ...para realizar nuestros sueños... ...y nuestras metas... ...yo te quiero también apoyar un poquito a que si sí, contemples, contemples todo tu año y que y que realmente veas, así como lo dice Didier, qué pasó en enero, qué pasó en febrero, qué pasó en marzo, vete por cada mes. ¿Sí? Vi, o sea, recuerda, haz memoria, siéntate, contempla qué sucedió cada mes y cada mes qué lección te dejó, qué situ qué situaciones Eh, quizás fuertes, delicadas o alegres incluso Te dieron lecciones de vida en este año Porque algo es cierto, no eres el mismo que hace un año ¿sí? Cada día estamos evolucionando, cada día nos transformamos Entonces quiero que te des cuenta a ti que nos escuchas Que hace un año tenías creencias que quizá a lo mejor ahorita no tienes o que realmente tus acciones eran totalmente diferentes a las que estás realizando ahorita. O te encuentras en un trabajo súper mejor. O quizá también te encuentres en una situación delicada y difícil. Y quizá contemplar esto te haga decir... Ok, es momento de salir de esa zona de comodidad o esa zona de sufrimiento. Y vamos a, a, a poner acción. Y como lo decía Itzel, eh, no es porque sea pesimista creo que es muy importante no solo contemplar, porque no la podemos pasar en Chalolandia eh, ahí contemplando nada más, pero creo que también es importante poner acción ¿sí? Haz una carta compromiso, eh, Didier decía un, un vision, vision board. Ajá board eh, yo te digo que sí, que si sí lo hagas póntelo, eh, incluso no sé si le quieras sacar hasta copias este, y póntelo por todos lados en tu casa Eh, pero también es una carta compromiso Y si no sabes hacer una carta compromiso Márcame, mándame mensajito Yo te doy una sesión de coaching Es más, te la regalo, te la doy gratis sí Y en la carta compromiso Empiezas a decretar y declarar metas Metas en específico en cierto tiempo estipulado Y... En la carta compromiso vas a señalar A describir tal cual Las actividades que vas a hacer ¿Sí? Para lograr una meta ¿Sí? Entonces Yo te te hago eso Esa invitación En estos días que quedan de este mes Que sí Que está muy cool, está muy divertido Irte a de fiesta De posada en posada Está muy cool comprar los regalitos Sí, pero Siéntate un momento a solas y empieza a contemplar y agradecer Primero lo que te dio este año 2022 También lo que no te dio Y empieza a proyectar lo que quieres en el 2023 Pero también te hago otra invitación Que además de poner acción Que te unas a esta parte de meditar A esta parte de decretar De agradecer Porque bien puede ser primero de dic... primero de, de enero 2023 y vas a estar súper feliz. Puede ser enero 2022 y vas a tener todavía la resaca, pero vas a estar súper feliz. Pero quizá va a llegar 8 de enero 2023 y ¿qué crees? Esa emoción ya se bajó. Entonces yo te, te hago la invitación a que te unas a generar agradecimiento diario, a generar meditación diaria, a, a que te puedas conectar con esa parte espiritual incluso creo que también didier nos pueda les puede apoyar en eso eh, en cuestión de, de, de apoyo con los ángeles o sea hacer una guía incluso para empezar a explorar tu exp, tu espiritualidad totalmente de hecho te recomendaría que eh, compres una vela que pueda ser de color blanco no es no hay necesidad de buscar algún otro color y esa vela de aquí al cierre de año te tomes un día para estar a, a solas contigo mismo en tu espacio que tú tengas, ya sea un altar dedicado, ya sea el centro de mesa, ya sea tu comedor, ya sea en, en la sala, en un espacio que tú tengas para ti, tomes esa vela entre tus manos, la prendas, cierras tus ojos y empiezas a conectar primero contigo y agradecerte a ti mismo Por cuidar tu vida, por sostener tu vida, por los esfuerzos que has hecho, por los retos que has superado, por las pruebas que han llegado a ti, por todo lo valioso que has hecho por ti mismo, agradecértelo, agradecerte a ti a tu cuerpo por sostener tu vida. Y después agradeces todo lo que el universo te dio, todas las bendiciones, todos los aprendizajes. En realidad no hay cosas malas, son aprendizajes que también tienen una bendición escondida. Y empezar a agradecer todo eso, agradecer tu casa, tus alimentos, tu familia, tus hijos, agradecer todo lo que la vida te ha dado y enciende esa luz y ponla en tu hogar como un símbolo de agradecimiento. Conectarte con esa vibración de agradecer, eso es muy importante. Y ya como extra, si puedes enviarle un mensajito a alguien que te ayudó, que te tendió la mano, a alguien que te ayudó a crecer, que a lo mejor te contrató en un empleo, a ese amigo que a lo mejor te invitó a, a alguna salida. Agradecerle a alguna persona o a tu círculo cercano, un mensaje de agradecimiento sería excelente. Tú vas a ver que se genera una cadena de hábitos positivos Muy bonita y que ese agradecimiento que tú das se replica y se va. Al rato esa persona también está agradeciendo a otras y se genera una cadena de muy buena vibra. Pero ¿sabes una cosa en especial? No lo hagan en pleno 24 de diciembre ni en el 31 de diciembre. Porque déjame contarte que la el 96 hizo una estadística es... Ficticia, pero se hizo. Brian S.A. de CB analística. <risa> Una estadística del 99% que las personas el 24 y el 31 de diciembre ven un agradecimiento, no le toman la importancia necesaria. Hazlo en otra fecha. Es más, hazlo ahorita eh, terminando la el aquelarre. Te, te doy mi palabra de honor que la persona a la cual le vayas a agradecer va a sentir demasiado, demasiado bonito en su ser y le vas a llenar la noche el día o la mañana entonces eso que Didier dice es es muy bueno también te hago la invitación a que en esta navidad también apoyes hay mucha gente allá afuera eh, tanto en esta navidad como el fin de año eh, hay mucha gente allá afuera que no tiene eh, el acceso a tener por ejemplo a tener una familia o que quizás son rechazados por su familia, no sé o quizá una persona que vive en situación de calle, este o el amigo o la amiga que realmente eh, está en otro estado y eh, lejos de su familia y no tiene con quién pasar estas fechas, yo te hago la invitación a que los invites o que quizá puedas extenderle un plato de comida a alguien que no lo tiene o un abrigo, incluso una cobija. Estamos teniendo, bueno, aquí en Guadalajara, no sé, en algunos otros estados, pero estamos teniendo... Eh, eh, rezagos de frío O sea, amanecimos hoy a las A 5 grados, entonces Pues apoya, ¿no? Apoya a alguien que lo necesite Con Con con algo Que quizá le pueda alegrar En ese momento Qué bonitos Ustedes dos, quién los viera tan bellos Bueno, es una muy buena idea, eh, tanto el servicio y el agradecimiento a nosotros mismos, nuestro entorno, y también la conciencia de lo que tú dices, Brian, el entorno. Quizás para ti es súper sencillo decir, tengo frío, me pongo un suéter y ya, pero hay personas que no tienen ese acceso. Igual, siempre para estas fechas, y creo que normalmente en ciertas fechas del año, se abren este opciones para ir a apoyar a comunidades, ir a apoyar a hospitales o a diferentes lados, si quieres conectar con este lado también muy humano que todos tenemos, independientemente de dónde nos estés escuchando, puedes acercarte y hacer este servicio social que también te puede llenar de mucha conciencia, mucha empatía y, ¿por qué no?, el darte un, un bañito de realidad con este experiencias de otras personas. Y ya, para donde quieras hacerte, puedes hacerlo para adentro, para afuera, pero lo importante... ¡Qué rico! Lo importante, aparte sí? de este niño, <risa> es este... Que hagas algo diferente, yo te invitaría a hacer algo diferente, por algo tienes los resultados que tienes, que quizás son excelentes, quizás son más o menos, pero ¿por qué no hacer algo diferente? Por lo menos vas a saber que por ahí no era, o oh, sí, no lo sabemos, pero… Este, También aplica para mis juguetitos. <risa> llame ya. <risa> También, este pues incluso seguir algún influencer que te interese, algún tema, empezar algún proyecto, ponle fecha a tus sueños para que los empieces a realizar y En esta época es cuando andamos muy reflexivos desde mi perspectiva, qué hice, qué no hice, y es más que nada por este concepto que tenemos de se termina el año y viene otro y qué, qué me faltó, qué me sobró. Y yo creo que eso también es importante, ver este qué hicimos, qué no hicimos y empezarlo a analizar, quizás si tienes un proyecto muy grande, eh, llámese mudarte, llámese cambio de trabajo, quizás necesitas desmenuzarlo un poquito más y hacer pequeñas acciones diarias para que lo logres, igual te invitaría a que lo, lo medites y así como ya hiciste tu, tu este pizarrón de, de visiones, como también ya hiciste tus decretos, tu carta compromiso yo también te invito a que de la manera que tú quieras eh, veas cuáles fueron los avances y no avances y, e incluso retrocesos que tuviste este año para empezarlos a gestionar de otra manera, quizás no es tanto el resultado sino la manera en lo que en la que lo enfrentaste porque puede ser que eh, nadie está listo para una pérdida sea cual sea pero lo que sí tenemos que estar preparados es con la inteligencia emocional y las herramientas económicas y mentales para enfrentarlo. Entonces, ahí también viene una una idea. O sea, yo entiendo que hay cosas que no controlas, pero te puedes controlar a ti mismo, en teoría. Entonces, te invitaría también a eso, a que siempre busques el aprendizaje, la lectura, el contacto con gente que te ayude a crecer, sean tus amigos o si tu círculo cercano, como hablamos antes, es este muy tóxico, etcétera. No pasa nada, hay millones de personas y alguna de ellas quizás te ayude con algún video, con algún podcast, con algún programa de radio para que empieces a moverte y a, a generar lo que sí quieres. Este cierre de año, ciérralo con conciencia si lo quieres hacer con gratitud, si lo quieres hacer con un mega berrinche, no pasa absolutamente nada, cada quien hace lo que quiere con su año, pero eh, cérralo con conciencia, si lo vas a hacer con un berrinche, que sepas por qué fue, y si lo vas a hacer con gratitud, que sea desde realmente la gratitud, y no porque Didier te dijo y pues te cae bien, imagínate que le digas que no, o sea, hazlo desde el fondo de tu ser, eso es lo que voy, vívelo con conciencia, vívelo con amor, Eh, mucho amor a ti mismo y a veces el amor propio pues es, es un grito desesperado o este, o es llanto entonces también te invito a que, a que lo hagas es un proceso totalmente personal si tú quieres hacer algún cierre por ejemplo en pareja si lo quieres hacer este con amigos con algún proyecto como lo son las posadas normalmente las empresas eh, Hazlo pero jamás te olvides de ti mismo y de tus propios sentimientos y sueños. Y aprovechando que es una época donde todo mundo se da regalos Y a través de los regalos también se dan muestras de afecto eh, Yo quiero recordarles, la psicología dice que las personas no recuerdan los regalos O el valor económico que tienen los regalos Recuerdan cómo las hicimos sentir cuando les dimos tal detalle Importante de que cuando tú vayas a entregar tus regalos Pongas un mensaje especial, pongas palabras en tu boca Que realmente sean muy sinceras, muy honestas Y que muestren la, la naturalidad de tus emociones y el contacto con los demás de esa manera va a ser muy agradable. Otra situación, otra recomendación que yo te doy. ...que en este caso les, les les pudiera recomendar también... ...es llamar a la vibración de los ángeles... ...en este caso está el ángel de la navidad... ...que llega el 21 de diciembre... ...al cual tú le puedes hacer tu petición... ...puedes escribir una carta a esta energía... ...de hecho ahí hay un cambio de estación... ...que también influye en temas de clima... ...por lo cual hay manejos de energía... ...en las posiciones tanto del sol como de la luna... ...bueno, haces tu carta haciendo tu petición... ...tus deseos y lo que tú quieres... ...y de igual manera enciendes una velita al lado de tu carta pidiéndole al ángel de la navidad para que ese sueño o ese deseo se concrete se materialice todos tenemos energía, todos somos magos por naturaleza, así que al momento que encendemos una vela vamos a encender una intención de esa otra forma también pueden hacer una petición o un cierre para su año escójanle, llévele llévele aquí tenemos muchas, muchas opciones para ustedes para el cierre de año puedes comprar juguetes con Brian y te la pasas muy divertido. También toda tu Nochebuena, que sean más noches, no solo una. Exactamente. Yo te hago la invitación a eso, a que te unas con tu familia y, y hago mucho hincapié a que empieces este este esta dinámica, este entrenamiento de motivarte todos los días. Va a haber días en los que realmente no vas a tener ganas pero la disciplina si tú constantemente tienes este este hábito de a, automotivarte ¿Cómo puedes automotivarte? Lo repito, agradeciendo. Si tú te levantas todas las mañanas como con ganas de decir así de, "Ay, no, tengo que ir a trabajar. Ay, no, qué flojera, está haciendo mucho frío, mejor me quedo aquí acurrucado en mi cama. Ay, no me cae gordo el jefe." O simplemente, ay, tengo que tolerar a los niños, no quiero darles de comer, ni de desayunar, ni nada. O cosas así por ese tipo, ¿qué crees? Vas a vivir infeliz. Y se vale, se vale uno dos días estar en tu víctima, incluso, todo el tiempo que tú requieras y que quieras estar, pero... Si tú quieres empezar a crear algo eh, para el próximo año, empieza con este hábito, con este entrenamiento de agradecer. Lo que dice Didier es muy, muy, muy bueno. Agradece incluso como si ya estuvieran las cosas. Agradezco, por ejemplo, que ya estoy ganando esos 30 mil pesos al mes, por ejemplo. O, eso, o ya tengo mi carro y visualiza ese ese coche quizá color tinto de tal marca como si ya lo tuvieras no te estoy diciendo que construyas castillos en el aire sino que lo visualices y que lo agradezcas diariamente eso te va a ma mantener automotivado te va a mantener con mucha energía de crearlo con mucho entusiasmo y cuando vengan los momentos de, de los momentos complicados esa automotivación de Esa visualización de quiero ese coche y lo voy a estar manejando, o quiero esos 30 mil pesos al mes, o quiero esos 50 mil pesos al mes, o quiero cierto negocio, o quiero esto, te va a apoyar y te va a funcionar a crearlo. Muy bien, muy bonito. Me agradan estas, estas ideas tan positivas, partiendo no de la idealización, sino pues realmente algo que funciona. Todo lo que les recomendamos aquí, o sea, yo sé que nos ven como que somos unas personas medias azarosas en la vida, pero son cosas que practicamos eh, en el caso de, de todos los que estamos aquí. Practicamos la meditación, el agradecimiento, andar de víctima también lo practicamos. Nos sale muy bien, la verdad. <risa> Le sobre todo ganas. eso. Pero eh, también el hecho de saber que lo que hagamos hoy eh, tiene un, una... Pues sí, un peso para lo que vaya a pasar mañana. ¿Desde dónde quieres empezar tus sueños? Esa es una pregunta bastante interesante. ¿Desde la víctima? Claro que sí, pero vas a ser una víctima extraordinaria. O sea, no nada más de, ay, qué mal. No, no, no. Quiero drama, quiero acción, quiero cambio de luces y todo para ser una víctima perfecta. Pero también, este si quieres salir de ahí, empieza a hacerlo con la misma fuerza que estás haciendo un drama. Es que a veces me dicen, es que no tengo la fuerza de voluntad. Ah, pero para hacer dramas. Ay, sí, tenemos una fuerza. Entonces, a lo que voy con esto es, si tú estás en un momento muy complicado de tu vida, no te juzgamos, no te vamos a decir que vibres alto, a menos que compres algún juguete de Brian, pero este con esa misma fuerza con la que te hundiste, es la misma fuerza con la que te vas a subir. Entonces, no te preocupes, también ten paciencia. este Si tú no puedes hacer los 12 propósitos que se hacen en, en Año Nuevo, haz uno, sencillo, y ya exacto hay un dicho por ahí mmm, me lo dijo el gran señorón arturo orantes eh, master coach eh, arturo orantes es, es un más es, es mi master coach es quien me certificó y des, él dice que como pasitos de bebé pasitos de bebé también es importante que veas tu realidad entonces eh, como pasitos de bebé no empieza a accionar con pasitos de bebé Hay ocasiones en las que levantarte de la cama, ese es un gran logro. Para algunos quizá no, pero quizá para ti sí. O quizá ese empleo, o quizá eh, ese trato, ese, esa negociación, que quizá para otros puede ser una bobada, pero para ti es un gran paso. Entonces vete como pasitos de bebé. Desde mi perspectiva, no te, no te pongas el pie, ponte metas... Que puedas cumplir metas reales, metas alcanzables. Quizá ahorita estés ganando, no sé, un ejemplo, ¿no? 10 mil pesos al mes. Pero tú pones ahí, ¿no? En tu, en tu lista de, de propósitos. Quiero ganar 180 mil pesos al mes para el siguiente año, ¿no? O sea, sí está bien que lo veas como un decreto. Pero como una meta requieres en, en, en poner acción como pasitos de bebé ¿Sí? ¿por qué? porque cuando ponemos una meta grande y empezamos a accionar eh, corriendo ¿qué es lo que pasa? cuando vienen las dificultades pues se tambalean entonces ¿qué requieres hacer? como pasitos de bebé porque en el momento que te tambalees si tú creas como pasitos de bebé ...vas a tener la fortaleza de seguir creando y de seguir eh, pues con tu meta. Pero si te topas con una gran meta y te topas con un, un fracaso o una caída... ...¿qué va a pasar? Te vas a desanimar y vas a dejar esa meta. Entonces, otra vez más como pasitos de bebé. Exacto, esa parte es muy importante... También desde la parte espiritual eh, podemos quitarle pesos a las palabras y en este caso podemos decir que metas, objetivos de repente tienen un gran peso emocional, social también y llega diciembre y te presionas por tus 12 metas, por tus por tus 12 objetivos y en lugar de causarte un impacto positivo muchas veces te genera alguna otro tipo de situaciones. Yo te diría ve como regalos esos 12 deseos, velos como regalos que te vas a dar a ti mismo. ¿Qué te regalarías a ti? Hazte esa pregunta antes de escribir tus deseos. ¿Qué me voy a regalar a mí? ¿Me voy a regalar un viaje? ¿Me voy a regalar un coche? ¿Me voy a regalar una casa? ¿Me voy a regalar eh, salir a comer todos los fines de semana? ¿Me voy a regalar más tiempo con mi familia? ¿Me voy a regalar más tiempo con mi pareja? ¿Le voy a regalar más tiempo a mi hijo? ¿Qué te vas a regalar? Desde lo pequeñito hasta lo más grande que te puedas dar a ti. Si lo ves como un regalo, tu mente realmente lo va a creer que es un regalo, es entrenar a nuestra mente y de tal forma que el universo te va a decir, ten, ahí te va tu regalo. ¿Por qué? Porque realmente tú te estás sintiendo merecedor de ese regalo y de ese detalle y eso le quita peso a las palabras. Es una técnica de la programación neurolingüística y que realmente funciona, la están poniendo mucho en práctica, quítale el peso meta, quítale el peso de objetivo quítale el peso de que tengo que poner gran esfuerzo, gran sacrificio, es un regalo para ti, ¿qué te vas a regalar el siguiente año? esa sería la pregunta para para todos los que nos escuchan también es otra otra forma de verlo Qué interesante, vamos a hacer la lista ¿qué me voy a regalar? <risa> pero es que también aquí didier dijo algo que es muy, una clave como que se ve muy sencilla pero no Eh, a veces la elección de palabras, yo puedo decir algo que lo digo de una manera muy amorosa, que yo lo entiendo muy amoroso, pero quizás Didier lo entendió como la peor ofensa del mundo y Brian lo vio muy neutral. Aquí también es importante las palabras, cómo te hablas y cómo hablas con los demás. Acuérdate que aunque para ti una palabra ya lo des por hecho, que significa algo, quizás la otra persona no lo toma así. Esto mismo lo puedes usar para cuando hagas tus decretos. que tú entiendes de manera amorosa? Digamos que este vas con, no sé, tu terapeuta o con la persona con la que estás llevando un proceso de sanación y te dice, ah, tienes que hacer... Eh, cuadros de color blanco, por, para no meter palabras o así, pero resulta que ti el blanco no te gusta, te causa estrés, te molesta, te da miedo, o diferentes sensaciones, entonces sete más fiel a ti mismo, si ¿sí? tú dices, sabes que eh, está muy padre tu técnica, pero el blanco no, yo lo voy a hacer de morado porque me representa lo que sea que te represente, también hazlo, aquí eh, te damos todas las herramientas que conocemos, todas las bases, para que tú realmente Veas que es así, es una base. Por ejemplo, Didier ya te dijo, velo como un regalo. Quizás a ti la palabra regalo, dices, no, porque no me lo merezco. Velo como un presente, velo como una lotería, velo, o sea, tú busca la palabra. En el caso de, de nuestro pizarrón de visiones que normalmente son recortes, no te gustan los recortes porque te dan miedo a las tijeras, dibújalo. No te gusta dibujar porque dibujas igual que yo, o sea, no, no muy bien, la verdad, Eh, lista de colores, escríbelo, imprímelo, o sea, literal, haz lo que tú quieras, pero realmente hazlo, muévete, el, el punto de, de hacer un cierre de año es hacer la conciencia de qué hicimos, qué no hicimos, vivirlo para que no lo arrastres el siguiente año, poderte liberar de ese peso y entonces empezar a construir algo a partir del punto donde estabas. Por eso, muy importante lo que dice bryan sí, pasitos de bebé, ¿dónde estoy ahorita? También muy importante lo que dice Didier, agradezco y soy consciente de. Entonces, pues te damos muchas herramientas, tú escógele. Si quieres mezclar las tres y hacer una nueva, hazla, bienvenida o sea. Bien porque eso significa un crecimiento y una sanación para ti y probablemente, según las encuestas de Brian Statistic S.A.D.C.B., vas a cambiar tu entorno también, porque al ver que una persona lo logró, lo van a lograr más personas. Quizás tu método ayude a tu entorno, quizás solo a ti, pero pues inténtalo. Lo más bonito de todo es cuando alguien te dice es que tú me inspiraste para lograr esta meta que hoy estoy cumpliendo. Entonces quizá a lo mejor desde tu trinchera tú vas por tus metas, por tus regalos, cambiemos esa, esas palabras, quizá tú vas por tus regalos de vida y tú vas concentrado, enfocado, llegas a tu, a tu, a tu regalo, lo, lo tienes y qué pasa, alguien te ve. Y dice, es que yo quiero eso, ese regalo que él el alcanzó, él, él está disfrutando, yo también lo quiero. Entonces inspiras a otras personas, sin que te des cuenta y de repente alguien te dice, es que tú me inspiraste. ¿Vieras qué bonito se siente? Totalmente. Y hay otra teoría, desde la parte de la espiritualidad cuántica se dice que vamos por ciclos. Vamos por 40 días, 40 días de... Eh, son los movimientos que se dan normalmente en cualquier ciclo de vida de los seres humanos y de los animales y de la tierra, ok, la tierra tiene 40 días para informarnos qué va a suceder hacia el próximo año y lo manifiesta a través de cambios en los espacios, en los lugares, a través de la realidad también nos da información y de igual manera en nuestra vida tenemos 40 días antes de que se cierre el año, nos están dando la información la propia biología, la propia energía de lo que puede venir para nosotros yo te diría que observes estos 40 días estos días que faltan para cerrar el año, ¿qué está pasando? porque mucho de lo que vivas en estos 40 días, dice la la espiritualidad a través de la cuántica qué va a suceder en tu próximo año, de qué personas te has rodeado, qué tipos de trabajos estás haciendo, cómo te sientes a nivel de estado de ánimo, cómo te sientes a nivel de salud, observar tu vida. Al momento que tú observas, puedes cambiar muchas cosas, puedes recapitular y puedes transformar tu vida también. Recuerda que cerramos un ciclo importante, cerramos el año y se abre una nueva puerta de oportunidades de 365 días donde tú puedes tener oportunidades todos esos días son 365 puertas del año que se te van a abrir para que tú logres alcanzar tus metas y mira aquí todos aprendemos yo acabo de aprender ahorita de lo que está diciendo Didier, yo no sabía esto Yo siempre estoy aprendiendo aquí en la Kellarre. <risa> Por eso nos contamos para aprender es aquí. es un dato muy importante y se llama el anillo de fuego y es algo que sucede en la Tierra porque también tiene sus ciclos y es algo que sucede también en la vida de los seres humanos, ¿no? Está la cuarentena cuando nacemos eh, con mamá y que también se mueve mucho con el número 9. Eh, es un tema bastante amplio, pero la realidad nos informa antes de que cierre el año mucho de lo que va a suceder el siguiente y también nos informa cómo estamos. La realidad nos transmite mensajes así como va de adentro hacia hacia afuera, va de afuera hacia adentro. Entonces, observa tu realidad por un momento porque a través de la observación te pueden caer esos 20, famosos 20s para que tú puedas transformar tu vida. Pero gástate esos 20s, de <risa> verdad. Ya sí. no los ahorres, ¿ah? sí, no <risa> o <risa> sea, como dato curioso. O sea, porque de repente te caen los 20s y dices, "Ay, sí, ya, ya, ya, ya me di cuenta, ya." Pero no haces nada con eso. Pon acción. Exacto. Te invito que pongas acción. De hecho, hay tres pasos que ahorita se los quiero compartir porque me acordé para cerrar un ciclo, que es recapitular, perdonar y liberar. Esos tres pasos. Ver, ¿Lo que... repites? Sí, re <risa> recapitular, okay. perdonar y liberar. Esos tres pasos que les recomiendo, es importante también aplicarlos ahorita, que ya estamos cerrando el año. Si te sucedió algo, si hubo alguna experiencia que no te gustó, momento de que te olvides de esa experiencia, de que la trabajes, de que la proceses, recapitula qué fue lo que sucedió, anótalo si quieres, Perdona, haz tu ejercicio de perdón, respira profundo, pregúntate qué me enseñó, qué aprendizaje, con qué me quedo, qué es lo positivo, qué es lo bueno y libera la experiencia, suéltale al universo y dile universo te entrego esto, lo dejo en tus manos y permito que... Todo se cumpla de acuerdo a las leyes divinas, lo pongo en tus manos. Yo lo suelto, me desprendo de eso para recibir algo nuevo. Tres pasos muy sencillos y lo puedes hacer a través de una carta o lo puedes hacer a través de una lista, la cual vas a quemar al final y combinado con ejercicios de respiraciones profundas, soltando al momento que inhalas, respiras lo nuevo y al exhalar estás soltando todo lo viejo y te estás liberando. También eso es muy importante. Eso que acabo de decir, Dijer, es muy bueno. Otro tip hoy andamos con tips Ajá, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? combinado con lo que dice Didier quema esa carta pero ahora también te invito a que realices otra carta después de eso y que pongas todo lo que tú quieras poner escribir, decretar eh, acerca del próximo año y de esos regalos que vienen a ti y que te vas a dar de esas 365 oportunidades de esas 365 puertas y ventanas que se abren a ti, que pongas ahí, escribas todo lo que tú quieras y que le pongas al final, doblas tu cartita, la pones en un sobre y que al final eh, en, en el sobre le pongas abrirse. Por ejemplo, hoy es 14 de diciembre de 2022. Entonces, si escribes hoy tu cartita, le pones ahí en el sobre abrirse 14 de diciembre de 2023 ¿sí? y que veas en esa cartita todo lo que visualizaste y decretaste y que te des cuenta todo lo que has creado ¿sí? yo te invito a que hagas eso que guardes esa cartita, que te pongas un recordatorio vamos, tenemos eh, la tecnología nos ha superado entonces ponte ahí un recordatorio ya sea en correo en tu facebook en en el celular, como alarma, como y que, que diga así tal cual, abrir sobre de carta y pones la fecha, ¿no? Entonces, yo te invito a que hagas eso y verás la sorpresa, o quizás no, que te vas a dar el próximo año. ¡Spoiler! <risa> o también puedes hacer algo que, bueno, para las personas que somos ansiosas, Quizás no hasta el siguiente año, quizás a medio año, quizás este cada trimestre, cada 40 días, como dice Didier, para ver tus avances. O sea, es importante que tú entiendas que no las cosas no son instantáneas. O sea, por ejemplo, tú quieres ganar 180 mil pesos en un mes. Ok, ¿qué hice hoy para que eso pase? qué alianzas, qué trabajo, que o sea, porque sí se puede, solo qué estás haciendo. Otra cosa, este, por ejemplo, el cambiarte, cambiar de trabajo, bajar de peso, tener una relación. Yo te invitaré que lo hicieras en el periodo que tú quieras, normalmente cada trimestre es una buena fecha porque te da espacio para recaída y para puntos altos y que tú veas qué tanto estás avanzando o si de plano esa meta pues no era la tuya, era la que Brian te dijo porque Brian <ríe> y, y empezarlas a tomar desde ahí desde la honestidad e incluso si tú estás en, en un proceso de autoconocimiento te va a ayudar a, a darte cuenta qué tan rápido sueltas las cosas o qué tan fiel te eres a ti mismo Entonces, también es otra opción. ¡Ups! Digo, yo solo digo, solo mira, aquí he hecho leñita al fuego y ya que arda. ¡Sí! La verdad es que 2022, en lo personal, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les dejó el 2022? Porque aquí ustedes... Los, quizá los vean por acá o nos escuchen pero estas dos personitas este año crearon no, no, no, no no no de verdad, si ustedes los conocieran en persona y vieran todo lo que han creado este año todos los años crean algo diferente desde hace muchos años que los conozco pero este año creo que, que explotaron como dinamita y crearon cosas muy, muy chingonas aventarse tres ediciones tres Ediciones de Expo Caminos Holísticos y aparte viajar por varios estados compartiendo su, su, sus saberes, su inteligencia, su experiencia, creando un programa de radio, eh, compartiendo con la gente, aprendiendo también de la gente, crearon un montón de cosas, pero quizá a lo mejor eso es lo más lo más pequeño que crearon, quizá a lo mejor hay algo más importante en lo personal que pudieron haber creado, entonces yo les pregunto ¿qué crearon? ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo les fue este año? ¡cuenta! <risa> y oiren el chisme ¿verdad? aprovechando que estamos aquí reunidos híjole, a ver empiezo yo, por, para quemarme primero y así poderme ir rápido este ah, ¿qué cree fíjate que una de las cosas que para mí fueron más fuertes este año, fue el me fiel a mí misma o sea en el hecho de decir yo valgo mi tiempo vale mis conocimientos valen empecé a este a, a respetarme como ingeniero y puse mi, mi este quieto literal y me dediqué a hacer otras cosas que entre ellos son los proyectos de expo caminos holísticos y yo creo que eh, y en la que hermosa que que nos ha llevado a muchos lados creo que eso es como lo, lo más importante aprendí a hacerme fiel a hacerme caso. Yo te voy a decir mi aprendizaje de este año. No, no, no, no, no. <ríe> mi aprendizaje de este sí, año, sí, sí. tomar acción para concretar mis sueños. Ese es mi aprendizaje de este año. Este año me llevó a tomar acción para concretar y materializar mis sueños. Mucho de lo que yo había soñado en este año lo materialicé. Qué y bonito. ese fue el aprendizaje. ¡Qué bonito! <ríe> ah, ¡Qué bonito! <ríe> O sea, no quiso decir todos los, Está bien, está bien. Los bloopers los dejamos fuera. No, y está bien, porque... También. Vamos viendo. Dijo el ciego. O sea, platicábamos hace poquito y... También esto es algo muy importante. ¿Qué tanto soltaron? O sea, yo en lo personal solté desde relaciones, desde trabajos... Desde proyectos, metas, solté muchas cosas que quizá a lo mejor no me funcionaban en cierto momento. Muchas cargas, muchas piedras en la mochila y eso me ha liberado. Entonces me acordé ahorita de, de una pregunta, ¿cuántos amigos has perdido? Uh, eso dolió, este, este eso año, dolió. Este año fueron de renovar amistades, renovar casa, espacio de casa, cambio de consultorio, eh, renovar conocer nuevas personas, hacer nuevos vínculos, fueron muchos cambios ¿qué me funcionó? dejar de resistirme y fluir con lo que sucediera Ay, sí. Eso fue lo que me funcionó Así Y empezar a tomar acción Que si este trabajo se tiene que cambiar Perfecto, nos cambiamos, hacemos otra cosa Que si esta amistad eh, Ya llegó a, a, a finalizar el ciclo Perfecto, te deseo lo mejor Y a lo que sigue, vamos a venirnos a conocer Nuevas personas, que si en este lugar No se da el proyecto, perfecto, se va a dar en otro Vamos a seguir, entonces Me ayudó mucho a como a tomar esa mentalidad Y qué rico es fluir De verdad, o sea Lo, lo digo yo Este año también aprendí eso, a fluir. Hay muchas cosas que quizá no sepan de mí, digo, it's silly to hear si sí lo saben. Muchas metas que en su momento yo tenía y que fui dejando y otras metas que no que no he dejado. Pero eso, la palabra la palabra fluir. Este año a mí el aprendizaje que tuve fue fluir. Realmente eh, hubo una persona eh, a, a otra cosa. Tomen terapia o tomen, terap cualquier terapia alternativa por favor, por el amor de Dios tuve una sesión de Reiki y la terapeuta me acuerdo que me dijo deja de luchar y yo en su momento, en ese momento no lo entendí, dije, ay, esta está loca <risa> saludos maestra Reiki <risa> pero después el universo me llevó así como un, perdón por la palabra, pero un putazo de realidad y sí, deja de luchar lo que es para ti es para ti, va a llegar el momento en el que requiera llegar, fluye, y creo que estoy entrenándome, porque si sí, hay momentos que me despierto con mucho con mucho estrés, y hay momentos en los que digo, ya, fluye, llegará en su momento, fluye, y es muy, muy rico fluir, como dice Didier, Aprendes, después de ciertos golpes que te da la vida, aprendes, créeme. Y cuando lo aprendes y lo integras, se te facilita el camino. Y otra cosa que les puedo recomendar, con las herramientas que tengan, empiecen a crear. Con lo que tengas, empieza a crear. Crear y generar realidad a través de proyectos, a través de negocios, a través de emprender, a través de materializar tus sueños. Crear realidad genera abundancia. Yo cerraría con esa frase que es muy poderosa. Crear realidad genera abundancia qué estás creando, siempre te voy a preguntar qué estás creando, crear realidad genera abundancia y yo con eso me despido y les quiero agradecer también por escucharnos, por darnos ese tiempo valioso, haciendo mi ejercicio de agradecimiento con ustedes. Para cerrar yo les diría, analicen qué pasó, qué no pasó y para dónde van, creo que es súper sencillo, si quieren meter agradecimiento, si quieren meter, Este, meter groserías, lo que necesiten pero accionen no nada más hagan lo teórico no nada más hagan su lista realmente hagan algo que a ustedes los mueva para que concreten lo que ustedes quieran realmente aquí yo no les voy a decir qué sueño tienes que hacer pero hazlo y yo con eso me despido yo me despido diciéndote que te quiero muchísimo que te amo muchísimo que te mires al espejo Y que te digas esas dos últimas palabras, te amo, te quiero muchísimo y que agradezcas tu cuerpo, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, porque todo tu cuerpo, este sea como sea, tu cuerpo es quien te lleva a crear todo, absolutamente todo. Que agradezcas tu mente, que agradezcas tus emociones y que puedas vivirla. Hace ayer, incluso una amiga me dijo, nunca te he visto enojado, pero me encantaría verte enojado. Y yo le dije, ¿por qué? No, creo que eso va idea. <risa> ¿Por qué? Dice, porque te he visto alegre, te he visto triste y sé que la alegría, y como te he visto, lo vives muy intensamente. Entonces, enojado ha ser también muy intensamente. Vivan sus emociones, disfruten sus emociones. Sí y empiecen a agradecerse a ustedes mismos, ¿sí? Y me despido con esto y les agradezco a todos los que nos escuchan. Salut saluditos a la León y saluditos a Anita que nos escucha también cada miércoles. Adiós. Anita te queremos. Sí, somos tus fans. <risa> Adiós. Hasta